Muy bien, ¿por dónde vamos hoy con el tema de la economía? Bueno, tenemos una serie de datos que se publicaron en esta última semana, en los últimos 10 días, desde la última charla, eh, por el Instituto Nacional de Estadística, Banco Central. Tenemos una batería de números, algunos de los cuales son más de lo mismo, otros son un poquito más esperanzadores, otros nos muestran que, bueno en los próximos meses vamos a tener algunas novedades, o quizá no, no novedades para muchos, pero cambios, tenemos por ejemplo el dato de desempleo, el Instituto Nacional de Estadística publicó el último dato, que es el de marzo eh, abril, perdón donde acá no tenemos prácticamente cambios con respecto al mes anterior abril y marzo, la tasa de desempleo ha sido el 9,7% no ha cambiado, no ha cambiado prácticamente nada del informe a excepción de el rubro de teletrabajo, donde en el mes de eh, abril llegamos prácticamente al máximo de teletrabajo de las personas ocupadas, casi un 19%, 18,8% eh, han realizado el teletrabajo en el mes de abril. Eso es bastante, ¿verdad? Casi un quinto, ¿no? Uno de cada cinco trabajadores ocupados en nuestro país ha hecho algo de teletrabajo, es un 4% más que el mes anterior, y se acerca al máximo histórico que tuvimos, que fue en marzo del año pasado, cuando el inicio de la pandemia, eh, perdón, abril del año pasado, cuando el inicio de la pandemia, que fue 19,3, este estamos prácticamente ahí. Aparte de eso, el informe casi un calco de lo que pasó el mes anterior. El mercado de trabajo está totalmente congelado en ese sentido, ni para bien ni para mal ha habido cambios. Donde sí tuvimos una noticia positiva, fue en el dato de también Instituto Nacional de Estadística, tasa de inflación del mes pasado, el mes de mayo, cerrado el 21 de mayo, fue un 0,46%, um, algo menor que el del año pasado, 0,57 fue el del año pasado, lo cual arroja que el anualizado quedó en 6,64, por debajo del 7%, que es el techo de rango meta que tiene el Banco Central, el Banco Central, entiende que es aceptable una inflación entre el 3 y el 7%, ya es el segundo mes que quedó por debajo del 7% de ese techo del 7%. 6,64 fue el dato, bastante menor que el año pasado, y si uno mira la interna de ese aumento del mes de mayo, vemos ahí dos grandes rubros, que son carne y aceites fundamentalmente se llevan casi la mitad del de crecimiento económico, el crecimiento de los precios del mes de mayo. Eh, lo que podría cambiar esta tendencia en la baja es la noticia que tuvimos ayer, que era esperada, la habíamos anunciado ya en varias oportunidades, que es la suba del combustible, es decir, el, el aumento del precio de la nafta eh, va a afectar sin lugar a duda a la inflación de este mes, de este mes de junio, probablemente otra vez volvamos más cerca del 7% que del 6% en los próximos eh, anuncios, fruto de que el aumento del combustible aporta siempre positivamente a la tasa de inflación. Eh, eh, han aparecido una serie de discusiones con respecto a este aumento del combustible, si en realidad era justificado o no, yo no lo voy a objetivizar, lo que sí es cierto es que eh, implica dos cosas, en primer lugar lo que anunciábamos, que va a fogonear la inflación, y en segundo lugar que cambia un poco el criterio de aquí en más, y acá está un poco la gran interrogante. Sí Si bien, eh, si uno analiza desde hace un año y medio aproximadamente, desde por allá por eh, las subas que hubieron en enero del 19, y considerando las que tuvieron a principio de este año, en realidad el combustible a lo largo de este año y medio subió por debajo de lo que ha sido la inflación en el periodo. Si uno calcula, por ejemplo, la nafta Super, que está a 65,47, estaba... ...a 54,95 en enero del 19... ...esto implica un 19,14%... ...la inflación en el mismo periodo... ...fue 23,86... ...el Supergas por ejemplo... Eh, ...subió un 19,74... ...otra vez muy parecido a la nafta... ...la inflación fue un poco por encima de eso... ...desde ese punto de vista... Uno puede pensar, bueno, los combustibles no acompañaron en un 100% la inflación, se aproximaron bastante, y esa no sería una mala noticia. El problema es que cuando se hace el anuncio, se aclara que en realidad este aumento está a media, digamos, un poco rengo, en el sentido de que a partir de ahora se va a aplicar una paramétrica en la cual hay tres componentes de esa paramétrica, que son el precio del petróleo, el costo del petróleo, el tipo de cambio, o sea, el petróleo se compra en dólares y por ende hay que ver a cuánto está el tipo de cambio, y los costos operativos. Y de acuerdo a lo que han informado las autoridades, este aumento que hemos tenido ahora está vinculado con el costo del petróleo y no con los otros dos. O sea que es de esperar que en un futuro cualquiera de estas tres variables o la suma de las tres sea positiva, vamos a tener periódicamente este suba de combustible. Si por algún motivo baja no en promedio bajan las tres, tendría que haber una baja. Ese sería el razonamiento de ahora en más. El, el tema es que tanto los costos operativos como el costo del barril del petróleo tienen tendencia clara al alza en este momento. Felizmente, desde este punto de vista, el dólar está bastante planchado y está atentando un poco en contra del aumento del precio a futuro. De todas formas, a esta altura da de entender que las primeras doce van a subir más que la contención que puede tener el tipo de cambio a futuro. Así que es factible que no sea esta la última vez que vamos a escuchar de un aumento del precio de los combustibles en este año, Jorge. Un resumen de lo que ha pasado esta semana en nuestro país. Sí, y además a partir de ahora va a haber un, un ajuste mensual, eh, Mauro. Exacto. Eh, eh, que yo explicaba, no quiere decir que siempre que se esté diciendo que va a subir todos los meses. Puede ser, como puede ser que de repente baje según el, el, el precio, entre otras cosas, que tenga cada mes el petróleo. Pero a su vez también quería preguntarte la incidencia que está teniendo eh, en esta realidad, la tendencia a la baja que tiene el dólar con relación a, a, a la región. ¿Eso en sí. definitiva juega a favor o en contra del precio que estamos pagando de los combustibles? Sí en este momento juega este a favor, o sea que tiende a, a que no aumente tanto o inclusive puede llegar hasta presionar a la baja el precio del combustible. Uh -huh. Efectivamente, el dólar va a ser uno de los tres de las tres variables y a partir de ahora tendremos que observar para saber si la nafta sube o baja, ¿verdad? O si el combustible uh -huh. sube o baja. Como ha estado bastante planchado el dólar, ha atendido a la baja en estos días. Eh, eh, podría haber generado una suba mayor con esta con esta paramétrica si hubiese mantenido eh, la tendencia al alza que tuvo en otros meses como por ejemplo el principio de año pero en este momento claramente está ayudando que no suba tanto Bien, redondemos por acá ¿tenías algún otro aporte no, por allí? con, eh, con esto terminamos Jorge. Bárbaro, nos reencontramos la semana que viene Mauro Con gusto Jorge, buena semana para todos y Gracias, gracias para, para ti también Chao. Frecuencia abierta.